A las 10 y 39 de la mañana abrimos las puertas de nuestro estudio de Radio Carmes, como venimos haciendo en estos días, con la idea de eh, juntarnos, abrazarnos, ponernos a pensar, a sentir y a laburar en este contexto de país dificultoso y donde pretendemos eh, conversar y discutir sobre distintos ámbitos y en distintas dimensiones. La política, la cultura, el arte, eh, la producción, el laburo y también el deporte, que parece fundamental. Por eso estamos con Seferino Almudévar, el subsecretario de Deportes de la provincia de Comdata, Cefe, ¿está bien? Día. Qué haces Juan, cómo estás, un gusto. Bueno. Eh, ¿cómo estás viviendo eh, este momento Co como funcionario de un área específica, pero también como persona común y ciudadano argentino y pampeano? Bueno, es un, un, una mezcla entre entre amargura e incertidumbre. Eh, la verdad que el contexto de país en que estamos viviendo ni en, la, ni en las peores pesadillas no, no, me lo he imaginado uh -huh. eh, y todos los días nos sorprendemos con, con distintas cosas que parecíamos que no, que no podían existir en la, en, la, en la vida de la sociedad pero bueno eh, tratando de, de capear el temporal desde nuestro lugar y cumpliendo la función que nos toca que es eh, generar deporte para el beneficio de la gente Eh, y en ese contexto estamos entre viendo cuál va a ser el panorama nacional con respecto a la política deportiva que hasta ahora no tenemos ningún tipo de información eh, nos hemos abroquelado con el ente patagónico del deporte con, con las seis autoridades patagónicas en, en las seis provincias el, el, es lo mismo el otro día nos reíamos nos juntamos a, a lagrimear las seis provincias Eh, y en ese contexto tratar de eh, respetar la programática de cada una de de cada una de las provincias y, la, y los encuentros regionales que tenemos de la mejor manera posible. ¿Qué fue lo que más te sorprendió, lo que menos esperabas de este contexto? Aunque eh, tenga o no tenga que ver con el deporte, eh, te digo, eh, esta serie de anuncios que nos vinieron haciendo también en tonos muy sádicos, me parece, ¿no? como esté gozando que nos va a ir mal. Esa es la sensación que cuando anunciaron el DNU, la ley ómnibus y en el medio las medidas de, de Caputo. Sí, la verdad que es, es todo, eh, la verdad, me, me parece irreal. Eh, yo al mediodía de llego, después de laburar, pongo los noticieros y, y, y la sorpresa es, es generalizada, es como si estuvieran gozando el momento. Eh, uno, uno ve y parece que gozaran tirar los peores anuncios que incluso van en detrimento de, de la clase media media baja cuando el discurso era totalmente distinto y de la mitad de tabla para abajo no están pensando que es lo que siempre nosotros pensamos y están pensando como, como siempre de la mitad de tabla para arriba para que se enriquezcan lo más rico y se empobrecan los más pobres es una, no hay que darle mucha más vuelta a esto mm. es, es así. Eh, y bueno, y en eso eh, el deporte no es una excepción yo recién hablaba fuera del micrófono pues hoy el deporte puede ser hasta tomado como una frivolidad eh, para nosotros no obviamente, porque creemos que es el contexto donde la gente pueda hacer su, su descarga emocional y, y apelar un poquito a, a la salud eh, pero pero bueno, es, es, lo, es lo que vemos y hoy la preocupación está más dada en asegurarle eh, la comida a la gente que, que que generar un, un, un clásico River Boca a ver la expectativa que genera. Uh -huh. Entre otras cuestiones, eh, uno de los planteos de Millet lo, lo, lo sigue haciendo ahora en, este, en estas horas, está emperrado con la cuestión de las sociedades eh, este, deportivas, anónimas deportivas, no eh, y lo que ha hecho claramente, como con todos los temas, es abordarlo con una mirada ex exclusivamente desde el negocio. Hoy sigue diciendo, sería hermoso que entren miles de millones de, de dólares o de euros. Eh, en ese sentido, bueno, eh, tanto a nivel nacional como en la provincia ha habido una reacción de los clubes en general, o del mundo del <coughs> deporte en general, eh, positiva. Eh, pero cómo crees que sigue esa historia porque porque pregunto digamos eh, mi ley es un promotor como macri de esto desde siempre pero eh, hay otros nichos donde ese discurso pueda calar ya, hay una primero lo, lo, lo más eh, interesante con una resistencia total del deporte eh, y va en detrimento de, de, de los clubes de las instituciones sociales como son los clubes que es el órgano, es lo que está lo que está todo bien en la sociedad porque el club habla de, de romanticismo habla de, de épicas de, eh, historias deportivas habla de que ahí se conocieron eh, familias y que ahí se formaron familias bueno, a ellos no les interesa nada de esto que te estoy diciendo sí, sí, Ni, es, es parte de una filosofía ah, todo lo que estás describiendo si algo tiene es forjar una identidad y una historia que es justamente lo que estas estas ideas políticas pretenden hacer desaparecer de todo ámbito, ¿no? Claro, y la sociedad anónimas vos las comparás con los clubes nuestro que tenemos hoy. Eh, ¿Para qué? O sea, si yo en el, en el club vi los momentos más felices de mi vida... Eh, si hablamos de resultado deportivo, vamos al fútbol que son las sociedades, ¿no? más que más interesan las relacionadas al fútbol. Sí. Somos campeones mundiales. O sea, eh, los eh, los paquetes turísticos van a ver un River Boca. Eh, entonces, ¿por qué querer parecernos a lo que es la la Champions League o lo que es? Si nosotros también lo disfrutamos a nuestra manera y lo vivimos bien y de una manera más artesanal y y romántica. ¿Por qué Eh, queremos copiar, el otro día escuchaba a una, en una charla que yo tenía de un amigo que se fue a, a, a España, me dice vos sabés que llegué 5 minutos antes al partido, entré y me senté y le digo, te perdiste los choripanes, te, te perdiste el caminar por las ca las calles sí, antes de llegar al club, pero a, hasta acá en Santa Rosa a mí me sí, gusta ir sentarme y, y ver la entrada en calor vale. y ver quién está y mirá quién vino. ¿Y, y qué? qué cambiamos con esto? ¿Que, que vamos a tener un club hipermillonario que va a ganar todo y perdemos todo esto y si lo relacionamos con los otros deportivos fuimos campeones mundiales de esta manera mm. y somos una cantera inagotable de, de, de, de, de deportistas y demás por eso eh, yo soy un nacérrimo defensor del club los momentos más felices de mi vida los pasé en un club eh, yo creo que vos también Juan has crecido sí, por en supuesto. un club sí. y, y cuál es la necesidad de querer transformarlo en una empresa donde todas estas cosas se perderían. Entonces, eh, el club cumple otro rol que es lo que no entiende Milley, uh -huh. eh, y es lo que no entienden eh, todos estos precursores de la sociedad anónima. Otro es, es la socialización, el encuentro, eh, el crecimiento, ahí va el hijo, el padre y el abuelo, se juntan todos en el club, eh, la, la, el, la, el fanatizarme con esos colores. Eh, entonces Y aparte una institución social que cumple un rol fundamental para el Estado, es un complemento importantísimo Eh, del Estado, el Estado tiene que ser socio estratégico de los clubes por, por la insisto, por la función social que cumple. cumplen. Describías eh, recién un encuentro que hubo de los responsables de las áreas deportivas de la Patagonia, hoy se juntan los gobernadores, este tema en algún punto va a ser seguramente no va a ser el principal, pero tiene que estar comentado en algún en alguna instancia aunque sea informal. Eh, ese encuentro que fue, fue presencial o fue vía Zoom? No, mi... fue fue vía Zoom. Bien. El el 5 de febrero nos vamos a juntar eh, presencial para Ajá. ya ponernos a trabajar. O sea, lo, lo que nosotros dijimos en ese momento, tenemos eh, eventos regionales que están tan son esperados por todos los pibes de la Patagonia. Los pibes, los pibes de la Patagonia están esperando qué va a pasar con los SPAD, qué va a pasar con los Juegos de la Arturanía, qué va a pasar con los Juegos de Integración Deportiva, que después te lo voy a atar al CFI, bueno, a los Juegos de la Integración sí. Deportiva. Y... y mmm, Y lo que dijimos es que nos vamos a sentar para optimizar el recurso. Nosotros no tenemos que perjudicar la competencia, pero sí tenemos que, que hacer un revival de cuando nosotros íbamos a competir antes y y no pararemos en hotel, pararemos en, en, en, en, en, en escuelas o en albergues, pero no podemos hacer mella en, en el encuentro competitivo, que es lo lindo de, esto, de estos claro. eventos. ¿no? Eh, ahí hay una, una posibilidad de, bueno, de, de la motosierra de Emilei le corta las piernas al deporte juvenil en algún punto, pero vos estás diciendo una forma de resistir y es sostener eso, quizás de otra manera... Eh, encima, bueno, desde ya la Patagonia representa su propia complejidad por las distancias y, y otros factores que tienen que ver con la región en sí. Eh, pero vos decís que entonces, tanto lo sepa, de, por más que haya suspensiones o ahora o están mirando la idea de bueno acomodar mejor las cosas, ¿cómo, cómo está? Eh, eh, bueno, ¿Se van a sostener esos...? Sí, la idea es sostenerlo. Lo que hicimos nosotros, teníamos uno ahora enseguidita, en abril, ¿no? En abril, y ya teníamos que empezar con los trámites administrativos, más dijimos, paramos un poquito la pelota, corrámoslo al evento, uh -huh. tomemos no más tiempo y, y veamos de qué manera lo hacemos. La reunión de febrero va a ser clave para ver cómo vamos a, a, a llevar adelante esto estos encuentros. Pero eh, más allá de eso, la idea, es, son juegos que tienen 33 años, Juan. Eh, los Juegos de la hace 33 años que vienen sistemáticamente año a año se vienen realizando los Juegos de Padres 18 años los Paras de Padres 6 años eh, entonces no podemos tirar por la borda sería un, un bombazo en la, en la línea de flotación de lo que nosotros pretendemos de, de estos juegos eh, entonces vamos a, a optimizar el recurso y agudizar el ingenio ser creativo para, para que nos, no haga mella en lo deportivo en la presentación de la de los estadios, en cómo se va a jugar. Eh, pero bueno optimizaremos por otro lado eh, sin tampoco llevar a los chicos a que la pasen mal o sea tenemos que, que volver lo, al deporte como lo hacíamos antes yo me acuerdo yo he viajado con a campeonato de básquet de mini básquet y parábamos en carpa con, con, con los alumnos sí, sí. Y, y viajábamos que... en una cafetera <risa> eh... sí. y, y bueno <risa> pero... pero que también la disfrutábamos muchísimo sí, está bien. Eh, así que bueno es, es en, en eso nos vamos a centrar para hacer en pase creativo perfecto Eh, ¿Qué querías decir? Te tiro al centro para que cabecés. Eh, ¿Qué querías decir, el Consejo Federal de Inversiones, que fue un tema que el diputado nacional del PRO, o libertario ahora, no sé, Martín Arduain, eh, eh, convertido en un escudero del Gobierno Nacional, planteó ayer con alguna confusión este, el error, cree que las autoridades del CFI las maneja el Gobierno Nacional y en realidad son de las provincias. ¿Pero qué querías decir? ¿El CFI ha eh, colaborado en, en el financiamiento de alguna actividad o qué? Sí, eh, ni, ni más ni menos que eso. ¿no? El, el, el, a través de una fundación que, que, que está en Santa Rosa, eh, nos presentó el proyecto para poder llevar adelante un programa que creamos nosotros desde el Estado, y ahí se da la conjunción entre Estado e instituciones, eh, para poder llevar adelante el programa El Menos de Mil Más Deporte, que ahora lo hemos ah, invitado sí. a Deporte Olímpico Individuales, Y el SFI financió que 66 eh, idóneos del interior de la provincia puedan percibir una paga durante 8 meses, que 14 referentes de los 14 deportes olímpicos puedan tener una paga durante 8 meses, generar 4 puestos administrativos para que administren eh, esos fondos y se encarguen de pagarle a todos mes a mes. Eh, al, al programa lo declararon como de interés ellos porque vieron... Eh, vieron que era un eran deporte que no estaban difundidos claro y este año eh, lo volvemos a, a presentar por lo menos ya estamos en los pasos de presentarlo y nosotros lo que hacemos es avalar el, el trabajo de, la, de, la, de de esta fundación y que eh, cumpli, ayudar a complementar los pasos y ser el órgano contralor junto con ellos ellos el CFI, sí. El CFI nos no, no, controlan permanentemente, eh, vienen a, a observar el programa, nosotros mandamos fotos, videos de cómo funciona eh, y están todas las, están todas las casi 80 y pico personas que se ven beneficiadas por el laburo que genera el CFI a través de, de este proyecto. Y y cuando ayer leía que lo relacionaba con este nicho camporista Mirá, nosotros no hemos, eh, no sabemos los profesionales que en el CFI, Juan, porque nosotros nos comunicamos mucho... Es como que hay una mirada, eh, y yo, yo son, también me quedaba con el concepto son, de caja política. Cuando dicen caja política, efectivamente, hay que, algo de caja política, en el sentido de que eh, eh, ocurren cosas que se que derivan de las posiciones políticas y que eh, tienen objetivos, y, sí, eh, sí. y eso es política, sí, y cuesta plata. Eh, es decir, cuesta plata o se invierte plata porque genera momentos de, de comunidad y de calidad de vida de las pero personas. Pero en el caso del deporte, andá a preguntarle a, a esta gente que está laburando en el programa y que son los que generan los chicos que nosotros podamos traer a los Juegos Deportivos Pampeanos de la Integración, que es de deportes individuales, y después los vamos a clasificar a los Juegos de la Integración Patagónica, que son los mismos deportes, pero a nivel patagónico, porque a, a, a la Patagonia le interesó el programa que nosotros desarrollamos acá y lo, lo empezó a desarrollar en todas las provincias, Nos unimos a través de un juego. Y el CFI tiene un rol fundamental en esto. Y yo cuando leí ayer, digo, no no lo puedo creer. Estos transportistas del odio, ¿viste? Van transportando odio por todo. Una frase desacertada, totalmente desacertada, sin conocimiento, y que a nosotros no, no el CFI no ha hecho tan, tan bien. O sea, la, la, la expopime, yo no, no, no sí, es sí. mi terreno. Históricamente el CFI este, tiene intervenciones, no, sé, no, no, no soy un especialista más vale, pero tiene intervenciones en, en este tipo de cuestiones que tienen impactos positivos después este por supuesto que este, alguien podrá quejarse de, de cuánta plata o cómo se controla sí, pero sí. pero este querer terminar porque sí con esto es increíble cosa que yo fui un día eh, al cfe y me fui a, me fui a reunir porque yo quería ver como como él Y está, es todo un, está todo muy profesionalizado y el, y el laburo es perfecto. Yo entré, me dijeron, a tal piso tenés que ir por estos proyectos que son sociales de deportivos. Yo fui y me dijeron, tenés que hablar con fulano, que es el que está con el programa. Nos sentamos y, y fue. Yo la verdad que lo, lo quería conocer y, y es, un, es un organismo que funciona, uh -huh. que funciona y que funciona bien. Eh, por eso ayer son, cuando leí la noticia me agarraba la cabeza y digo, eh, <risa> no nos en este programa que es tan lindo claro, tan bueno. Claro. Bueno, este, estaría bueno también que Arduain se entere por vía de, de, de las autoridades provinciales y de la comunidad pampeana, que eso está sirviendo, está haciendo bien. Eh, ¿Has tenido ya algún este algún planteo de clubes? Digo, me estoy imaginando eh, si se caen los subsidios que están teniendo los clubes para el pago de los servicios, en un contexto en el que además es esperable y ya está ocurriendo, según me han comentado algunos dirigentes, eh, que dejan de pagar las cuotas sociales porque las familias de la clase media para abajo tienen que recortar de algún lado y ese es uno de los lugares eh, ¿Cómo la ves venir? que estás conversando con las dirigencias de instituciones? Mira, te, te doy un ejemplo concreto de, de muchos que ayer por ejemplo se comunicó la Presidenta del de Club Atlético Macachín conmigo que el año pasado ella como 90 y pico clubes fueron beneficiados por el programa de infraestructura deportiva nuestro de la provincia, que, que invirtió 750 millones de pesos en clubes. Llegamos a 90 y pico clubes con, con obras de infraestructura. Bueno, y ella tenía una obra de iluminación, eh, y bueno, la pudo la pudo llevar adelante. Y ayer me decía, quiero terminar el techo, que se me llueve. Eh, bueno, y empiezan a surgir estas cuestiones. El programa de infraestructura lo vamos a llevar adelante. Eh, vamos a ver de qué manera, yo en esto... Me, me tengo que juntar con, con el Ministro y con el Gobernador para ver qué financiamiento va a tener el programa. Yo ya tengo en mis partidas eh, una parte de los fondos del programa, eh, pero bueno, nosotros éramos muy ambiciosos, el, el Gobernador había anunciado que lo, lo quería duplicar eh, en momentos en que había teníamos vientos favorables de que esto no iba a pasar y que se iba a duplicar el, el presupuesto del de, de programa de clubes. Nosotros ahora hemos empezado como todo con cautela vamos a empezar allá a trabajar con algunos clubes para darle su, su, su obra eh, pero, pero bueno está no, no, no escapa de la general Juan esto uh -huh. hay que ver eh, hoy los objetivos mutaron. Nosotros sí, sí. hicimos una presentación de, de un programa deportivo de Sergio Massa un mes antes de, de, de las elecciones y el programa eh, impactaba muchísimo en nuestra provincia, eh, el programa que, que, que él presentaba, no solamente en nuestra provincia, en toda la provincia argentina. Eh, bueno Y después pasó esto que pasamos a, a tierra arrasada eh, en 30 segundos. Eh, vos des describías, lo que hay también es incertidumbre te pregunto, el programa hay equipo que permite el pago de la cuota social por parte del Estado para pibes y pibas que tienen la Asignación Universal por Hijo el club cobra la, la actividad que hace el pibe en ese club ¿está vigente? ¿Está, ¿está claro qué va a pasar con eso? lo pregunto porque es un costado en el que este gobierno no sé si para atajarse o qué pero bueno, ha duplicado la Asignación Universal por Hijo también es el único nicho que con el que hasta ahora no han sido extremadamente dañinos como con otros? Mirá, eh, yo tuve una comunicación con un representante de, de Nación, eh, una comunicación telefónica. De lo único que habló, que estaban evaluando todos los programas, y de único que habló, dice que los Juegos Evita eh, se iban a desarrollar como se venían haciendo eh, financiado por la provincia y por la Nación. Entonces yo le digo, no, no juevita en los de Vita, la, la provincia financia la etapa provincial la final nacional la financia de la nación internamente sí bueno tenemos que, que ver eso pero después hablando con mis colegas la, la, la, la bajada era que 50 y 50 los juevita que incluso hablábamos hasta si seguirá conservando el mismo nombre Claro. es eh, que eso va a ser una una, una lucha que, que vamos a tener nosotros y que te parece y el gobierno eh... de macri le cambiaron el nombre no. uh, uh, se pero se llama pero Juego nacional evita pero Milei es un claro militante anti eva duarte de perón puntualmente es alguien que cree que la justicia social es una aberración y que ha militado contra la frase cabecera, si querés, esto de que en cada necesidad hay un derecho, es justamente hacen política para la antinomia de esa mirada del mundo. Tal cual. Eh, en esa comunicación lo único que de lo de Nosotros el 6, que vamos a estar en Rawson, en esta reunión presencial, eh, enviamos una nota para que un representante de Nación se acerque a hablar con nosotros. Eh, nos dijeron que lo iban a evaluar, que iban a ver, que bueno. Pero en esa reunión nosotros queremos definiciones como por ejemplo la de hay equipo. Queremos definiciones de el programa de infraestructura para clubes, queremos definiciones de las escuelas deportivas nacionales que no, que nos enviaban para, para cada provincia. Queremos definiciones de los juegos evita, queremos los, los juegos de playa se desarrollarían ahora en, en los primeros días de marzo, no hay novedades de eso. Entonces no sabemos si si se van a hacer, si no se van a hacer, queremos definiciones sobre los juegos evita para adultos mayores que en las provincias del interior marcan la, la política deportiva, porque vos trabajás todo el año para llegar a eso. claro eh, O sea, la, la, la excusa es la final nacional. En el mientras tanto tenés millones de encuentros para para, para ver quiénes llegan a esa final uh -huh. nacional. Eh, entonces, eh, esperemos que manden un representante. Yo digo que no hasta ahora no hay ningún interés por, por, por promocionar la parte deportiva. El secretario de Deporte es un representante de jugadores que tiene 100 jugadores de fútbol. eso te iba a decir porque eh, entre tantos temas a mí se me ha ido del radar en este caso el deporte. ¿Qué personas están a cargo del deporte? Qué sé yo, en el Macrismo que hablábamos recién sabíamos estaba el Colo MacAllister, sabemos qué perfil es, de dónde viene, cómo encaró su trayectoria profesional y si querés este de, de, como club, pero también es un pibe que se formó en los clubes de barrio. Entonces, ¿ahora quién comanda ese ese sector? Sí, el apellido es Sleeper. Eh, y es un representante de jugadores eh, que tiene 100, jugado, 100 jugadores representados, un empresario del fútbol. Claro. El, el oh. perfil perfecto. Eh, y el segundo eh, es un, un, una, una persona de extrema confianza del que lo, lo reemplazó a McAllister. Eh, no me acuerdo, también era un triplio cuádruple apellido. Eh, sí. <risa> No recuerdo ahora el, el, el nombre de la, de la persona que... Diógenes de Urquiza y eh, otro apellido más Ajá. que no, no me acuerdo. Uh -huh. Así que el segundo es esta persona. Eh, uh -huh. Si vos me decís a mí, es eh, el hiper cero conocimiento de lo que es el deporte eh, social, que es lo que trabaja muchísimo la Secretaría de Deporte de Nación. Pero bueno, veremos veremos, no, no hemos tenido ninguna... Siempre los secretarios de deportes a esta altura de la gestión ya nos habían llamado a todas las autoridades del interior para para tener eh, las primeras reuniones y empezar a ver cómo, para qué lado iban a ir. Pero hasta ahora no tenemos ningún tipo de novedad, nada. Cefe, eh, gracias por venir, más vale. Eh, en este contexto de incertidumbre, por ahí es, está de más o, o no tiene respuesta a preguntar cuál es el desafío de la gestión provincial de acá cuatro años. Eh, eh, vienen de una gestión muy activa, de, de mucha visibilidad del deporte, donde fue jerarquizada el área incluso, eh, pero te lo tiro. A ver, en este contexto de, de incertidumbre justamente, ¿cuál es la aspiración, el sueño, la, el, el, el rumbo? Mira, hoy hoy te puedo decir, eh, mantener lo, lo que se hizo, que, que en esto este laburo que se hizo tuvieron Enorme responsabilidad la dirigencia de, lo, de los clubes, los entrenadores, eh, la familia. Eh, y hoy lo que queremos es mantener esto, y una frase que yo mucho no la tenía, optimizando el recurso eh, sin eh, lastimar los programas. No queremos lastimar los programas, pero como te decía, eh, te doy un, un ejemplo claro. Nosotros siempre los Juegos deportivo de Verano... Eh, por, por lo comprimido que son, a la mañana se, co se cocinaba un servicio de cátedra y a la noche se cocinaban los chicos para tener esa experiencia campamentil. Seguramente este año lo vamos a hacer, la experiencia camp campamentil va a ser a la mañana y a la noche, o sea, reducimos el tema del servicio de catering y a los chicos los lo, eh, lo llevamos a que cocinen ellos su, su, uh -huh. su propia comida, que también es parte de la vida campamentil. Entonces, en esos pequeños detalles, en este ejemplo, lo vamos a trasladar a todas la, las actividades. Lo que no queremos es dañar el programa, no queremos dañar el punto de encuentro, no queremos dañar eh, lo, los encuentros provinciales, no queremos dañar los encuentros regionales por por falta de recursos. Lo que sí nos vamos a poner a pensar mucho de qué manera lo, lo podemos hacer hasta que baje un poquito la espuma y tener algo más claro que va a pasar con respecto a, a, a lo deportivo. Gracias de vuelta. ¿Y si quedó algo por agregar? No, no, a agradecerte siempre y bueno, y, y, y son tiempos difíciles donde todos vamos a tener que poner de, de lo nuestro para, para esto, para no dañar lo que hemos logrado en, el, en la gestión anterior. Seferino Almudevar es el subsecretario de Deportes de la provincia, pasó por acá por Radio Cermés.